Grandes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward. Con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí, del el deportista, una semana más de Yolky Palki 411 8204 el teléfono Yolkypalky arroba .com, la dirección de correo electrónico Y Yolkypalky la dirección de nuestra página web Donde se pueden bajar todos los programas, mañana se pueden bajar el de hoy Y hoy se pueden bajar los de marzo, abril, mayo y los días de junio que pasaron Mientras tomo aire, mientras esperamos la llegada de Billy Jiménez y Lisandro Machain Vamos a arrancar con música, Novo Effects sacó un disco nuevo esta banda, banda norteamericana de punk, una de las bandas más respetadas del underpunk. Desde hace muchísimos, muchísimos años sacaron un disco nuevo que se llama Wolves in Wolves Clothing, que es algo así como Lobos en Piel de Lobos. Y como ellos tienen una, una base de fans latinos muy, muy grandes, de hecho cuando vinieron a Argentina, estuvieron en Argentina, en Chile, en todo, en... Donde más? En Brasil, obviamente Tiene un montón de fans, así que dijeron bueno, vamos a hacer un tema cantado en español ¿Y cómo le pusieron? Cantado en español Arrancamos con nuevo Effects, Haciendo cantado en español Después de 235 y cinco, canciones los líricos evalúan más y no tengo ningunos para estar. El jefe canta melodía triste. Os cantamos de la corazón. Hable español. Ojalá que la mayoría de nuestros aficionados no entienda nada que canto. Para mostrar protinga su madre güey. No. Entonces esto te pasa por llegar tarde, por ser un tipo irresponsable. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué llegaste tarde? Trata de inventar una excusa. ¿Se da cuenta que llegaste más tarde a la Dale, escuela? Ahí está. Y te dice el, la, la, la... ¿Qué? El celador. Sí, Se Te dice, ¿por qué llegó tarde? porque está con una chica. ¿A la mañana? está. <risa> con la chica. No, no, hace de cuenta que estás nada no, tenía un problema y necesitaba que, que hablar conmigo que yo le ayude y para mí las relaciones humanas son algo muy importante eh, no la... tiene plata para pagar un psicólogo esta chica no tiene pero yo soy mejor que en psicólogo. esos últimos tres minutos que fueron los que llegaste tarde sí. ¿solucionaste algo? Eh. que no haya solucionado en las otras tres cuatro cinco horas anteriores eh, no fue un ratito anterior pasé nomás Bueno, media habi falta. Media habi falta, media habi falta la habi la habiendo superado ese tema, podemos empezar. Podemos empezar. sí. Ahí está. Sí, está, si está. Me siento está, comprendido está. por Martín Parodi. No, comprendido no. La media falta está. <risa> y van acumuladas, ya llevas 10. 10 faltas llevas en lo que va del programa. Mañana si multicanal me deja, me voy a ver Poseidón. Las 25 te quedas libre. Bueno, vos viste ya X-Men. Sí, sí, yo sí la vi. La nueva X-Men. Puedo decir que la vi porque la vi. Bien. Bueno. En las tres películas, en las tres, ¿no? Está Magneto como el malo. Y en siempre. Y en Magneto como el malo. Pero ah, personaje... sí, se le va agregando algún otro malo. Bueno, está bien, pero el más malo de los malos es Magneto. Sí, perdón. Que es un personaje que por más que sea malo, eh, genera cierta admiración. Hay mucha sí. gente que les parece... Malo un copado. Un un malo, pero no necesariamente está malo, eh, está loco nomás. Pero pasa con los Eggman porque Magneto no es malo, brega por una causa distinta a la del otro. Claro, o sea, quiere lo mismo pero de otra forma. Lo que tiene el Magneto, además, es que tiene el superpoder más pelotudo de todos y sin embargo es el más poderoso de todos, ¿verdad? Porque yep. eso es un imán gigante, Magneto, pero, básicamente. Pero la, la película se lo trata como un mutante de clase 4. ¿Y qué es clase 4? Uno de los mutantes más grosos Después la otra está la loca de Jean Grey, cuando está media loca Phoenix, cuando se pone más poderosa, ese es el mutante clase 5. Ah, mira vos. Datos de la última película. No dicen nada, no y te ya pusieron la, la escala. Claro. Pero bueno. El tema es que, ¿Magneto qué hace? Controla el. Eh... Metales. Metales. Sí. ¿Solo, ¿Metales? Solo metales. Bueno, solo metales. Y es metalero, heavy. Exacto. Bueno, y tiene. No, poder, cero entonces... pop. Ya, Javier es el de pop. Es como un imán, como un imán gigante con forma humana. Y puede hacer lo que quiera con los metales. Realmente me pregunta pasa? ¿A dónde está yendo con todo esto? Claro, bueno, es que hay una operación que está de moda ahora, más que nada, entre fanáticos de los X-Men. ¿Operación? Sí, sí, una operación. Vos te puedes hacer una operación. No, te, puedo creer, te ¿Y puedes meter un imán gente... en algún lugar. Viste que hay gente que se pone esos implantes que por ahí se ponen como cuernitos o boludeces abajo de la piel. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay hay gente que le, lo es, hace es, eso. Y sí, son los nuevos tipos de piercing. Bueno, esto es otro. Lo, ah, que, se, lo que te hacen locura. es, te cortan un poco en la yema de uno de los dedos de la mano sí. y te insertan una especie de imán. ¿Me voy a con No, escúchame. Te insertan una especie de imán qué asco. especial que a vos te permite tener como una especie de sexto sentido, ¿sí? un sextio imántico que te permite saber que moneda te permite saber qué moneda es falsa y no claro es un es un imán muy poderoso yo diría que súper poderoso eh vos solo jeje bueno eh, el tema es que con este método de que puedes hacer lo que puedes hacer, hacer es por ejemplo detectar si vos estás tocando atrás de tu computadora, ¿no? O estás, o sos electricista, es un buen implante para un electricista y vos con el dedo, si estás cerca de un cable pelado te, te, te, te da una, una señal en el dedo y vos decís ¡Apa! Estás cerca cable, de un cable pelado este cable, Acá hay un cable pelado, hay que corregir esto ¿sí? Vos vas imagínate, vas con la mano contra Tanteando. la pared ¿sí? y te detectás un cable pelado, por ejemplo Que es mutante útil a la sociedad Sí, obvio otra, otra de las cosas que puedes hacer es Viste que hay esos especies de detectores de metales eh, o, o, o, o las alarmas esas en los, en los negocios para que, que no, te, no te afanes las cosas Bueno, te das cuenta si estás pasando por una de esas si la tiene en bolsa hay dos cosas no, dos. si están los dos barrales a los costados pero hay algunas que ya están más disimuladas te das cuenta entonces pero, si, ah, no me afano de esta prenda de vestir la dejo tirada acá y me voy tranquilo además, y de, a, además de poder levantar alfileres con el dedo Además de poder levantar el alfilés con el dedo, que solo iba a dejar para después. Porque. No, lo otro que podés detectar. Ser sastre. Es... Mi abuelo era sandre, sastre mal y tenía siempre iba a todos lados con un imán para recogerlo al alfileres. Una que puedes hacer es, si anda mal tu disco rígido, lo podés borrar, la mano, lo podés formatear. Acercas no. la, la mano y te das cuenta si anda mal. ¿Sí? O sea, o sea, eso es, es nata pura. Como, es como un detector, así, si estás está girando fuera de, de o sea, órbita, o lo que sea. Podés oh. borrar VHS también claro no puedo pasar que eso es si cae en manos equivocadas no queremos que oh. esto caiga en manos equivocadas gente peligrosa que puede borrar videocassettes con bodas, con cumpleaños de 15 con goles de salió del colegio salió del colegio vino a la escuela nocturna además sabes que puedes hacer podés, sin tocarlo, despegar los, los imanes de la heladera y asombrar a tus amigos de esta manera Es un, es un buen truco so, social para decir, para, para empezar una conversación. Yo, yo, yo, yo para crearme el magneto lo que hacía, pero era con, cómo se llama, con palitos de escarbadiente. Si tenés un callito, alguna dureza o algo así donde no te duela, lo que agarras es poner la puntita de, de, de, del, del escarbadiente y te la apretás contra la dureza. La apretás fuerte, fuerte, fuerte, no te duele. Y cuando levantaste queda al final, digo, el coso colgando. Entonces como si fueras magnético con la madera. Sí, básicamente lo que hacía era clavarte un, sí, un alfiler, en el dedo. Me leo, ¿Y en magnético. La... Pero, pues, bueno, Magneto no puede manipular la madera como Magneto, yo puedo. Ya puede, ya saben. Si quieren pueden parecerse a Magneto y, y ponerse cuesta, un no, no, imán. No, no, no. Cuesta un montón de dólares un imán solo. en un, imán dedos, en un dedo. Ah, oh, y otra. Es buenísimo porque se regenera. Por ejemplo, a vos se te rompe, ¿no? Porque el imán se puede desarmar adentro del dedo. Sí. Se desarma. Uy, oh, perdí mi sexto sentido, perdí mi sentido magnético. Pero el imán solito se rearma, así como si fuera Terminator 2. Eso es medio raro. Y se rearma de nuevo y volvés a tenerlo. Comprobado. Comprobado por gente que se lo ha puesto, se le ha desarmado y se ha armado de nuevo. Así que lo tenés por el resto eso. de tu vida. Y, y el iPod nano no falla en la, la, la, la pantalla. pantalla. Ojo, claro, después no puedes agarrar el iPod nano, no, no puedes Te, no puede te, puede te a un televisor, se deforma todo. Sí, una no, puede, obviamente no puedes agarrar el lo lo lo pasa, es, no no pasa eso Pero bueno, tenés superpoderes. Music y después Lisandro con la noticia del día. y nos cuenta la noticia del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien. Bienvenido a Yolky -palky. La única noticia que nos importa hoy es que están sancionando, si no ya lo sancionaron, a un oftalmólogo rumano por no operar a sus pacientes. El oftalmólogo es el de la vista. El oftalmólogo es el que, claro, el que te corrige la vista. Si tenés ¿Te algún problema. Te mira y te corrige la vista. Ajá. Un educador con la vista ¿Cómo? Un educador de la vista Un educador de la vista, exacto O corrige tus puntos de vista, por ejemplo Sería ah, un... Claro. Tenés un, un, un aleccionador público Un grondona Eso Es Un tipo que corrige tu visión del mundo Tenés un bon Giovanni Un tipo que corrige tu visión Exactamente ah, Mejorando y demás La cuestión es que la... Y escucha quiénes fueron. La Orden de Médicos de Bucarest. Es un grupo así. Bucarest. Bucarest. Anunció haber sancionado a un oftalmólogo rumano acusado por varias personas de haber fingido sí. realizar intervenciones quirúrgicas cuando en realidad... Ah, es, es bueno. Ni siquiera había tocado a los enfermos. Me imagino que por lo menos es por la Te vamos a anestesiar. Te vas a quedar dormido, te vamos a operar. Si yo hago eso, lo único que hago es tocar a los pacientes. Claro. Llegado, ¿no? ¿Qué pasó? Ah. Que Billy arregle su micrófono. En estos últimos... Ah. No, bueno, no importa. Está, está, Cuando tengas está. algo interesante para decir, arreglalo. Es terrible. Una gravísima actitud eso. del médico es meter el dedo en el ojo, ¿no? Es, es gratuito, es una ofensa gratuita, no por el fondo de la cuestión, sino por la forma, por el calendario, oye, espere usted unos días o algo antes o después. El señor pertenecía a la convención de... De médicos, a la orden de médicos bucarestianos. La orden de médicos bucarestianos. Y era meter el dedo en el ojo, como él decía. En estos últimos meses varios enfermos denunciaron haber sido engañados por el doctor Estefan Boeras, así que si usted... Por más que le diga que viene de parte del mendocino, sí, no. la clínica de Saldívar, lo Eso. que sea. No, si ¿Se el... te dicen que es un, un, una pasante española que está practicando, no. No, tampoco. esteban Boeras no, no son los Caca. Dentistas. Sí. sí, claro. Quien y aseguraba haberles operado de diferentes afecciones oftalmológicas. Entonces, consultando con varios médicos, recibieron con sorpresa que no habían recibido ninguna intervención quirúrgica. Eso por desconfiado. Claro. ¿Por qué tenés que ir a hacer una consulta cuando ya tenés tu médico? ¿Eh? ¿Lo dejo, dejo la pregunta. Claro. Es para pensar. se sin escucharte, Vamos a darle los monitores a Billy hasta que se oiga. No, no. Eso no te vas a dar cuenta nunca eso lo declaró un vicepresidente no es un caso de mala fe sino una estafa claro yo finalmente y la estafa no es nunca de mala fe no siempre es buena no, fe uno, uno puede estafar con la mejor de las buenas voluntades es de fe Es una cuestión de fe la estafa, porque para que te estafen vos tenés que creer en alguien. Es una cuestión de fe también corregir tu vista, porque si vos no vas a confiar, insisto, en tu médico y vas a andar haciendo consultas paralelas en, en, en colegas, claro. ahí ya veníamos con mala fe. Te mereces la falta de vista. Pero el médico salió a defenderse en uno de los casos. Él dice que incluso era un inútil la operación, que la piba ni tenía ojos. <risa> y cuando me acerqué, bueno, pues eh, mi horror era que era una chica, que no tenía ojos y que me decía que que me tenía que dar una cosa y por qué me había ido y ya no vi más desapareció y ahí fue, y ahí Eso fue lo... rápido y la piba fue a hacer la denuncia claro. y le dijeron operarlo. me los ojos, me los ojos, dijo la piba Ajá. Ajá. con un escarbadiente le sacó los ojos como sí. pinchando una aceituna según El, según él el doctor Stefan boeras recuerden siempre malo boeras malo de 73 años tenía el joven hace ¿Cuánto? 73 años claro no veía un pomo esa pero red, para pomo, rumania como no, que sea a los 73 recién empieza la vida todavía tiene posibilidad si, de ser fuga de cerebro si en rumania pasó 73 años para <risa> el todo lo que pasó en rumania ¿qué pasó en rumania ah, de todo drácula nunca pasa nada en rumania Rumania está ahí también están los Balcanes. Tanto son zona de conflicto permanente. La verdad. ¿Qué no se encontraba Rumania en el mapa? Rumania está ahí. Ay. Ha sido <risa> Bulgaria. Todos los que suenan parecidos por ahí. Tanto claro. Bucarest, Budapest, son todos <risa> los mismos. Según este doctor ha sido el privado del ¿No de hecho. de mitología a... esos? Cuáles? Bucarest, Bulgaria. ¿O jugaron un mundial? Yo sé no de cuál. mundial en sí, el esto, esto nos quitaron de un mundial, no Stoico. sé. Si Stoikov. No ¿Qué fue? En el 98. ¿Cuándo fue que nos quitaron del mundial? A Rumaña, sí, a Romaña sí. Claro. ¿no? 94. ¿Quién hablaba? Popescu, Dumitó. No, Prunea. No 94. ¿Cuál? Prunea. Chica javi javi Más grande. El Maradona rumano. El, bueno, el, el gol que se comió isla. Claro. <risa> <risa> So, jamás le va a pasar a no, para el... que me acuerde, a Lux <risa> claro o sea, jamás Por lo menos no hasta dentro de cuatro años no le va a pasar. Según este muchacho, él ha sido privado del derecho de ejercer su profesión y corre el riesgo de recibir sanciones penales. El oftalmólogo, por su parte, discute el hecho de que... <risa> el hecho de... se me pone el protector de pantalla. De que solo ha sido sancionado en... en base a una sola denuncia de la piba sin ojo, que parte de una sola persona que no figura ni siquiera en los registros del hospital porque era un fantasma. claro. Terrible. Hola. Cerrar los ojos ante esta realidad es solo tiene un nombre. Es un es prevaricación. Es decir, es saber que, eh, que el ordenamiento jurídico va a ser violado, pero de una forma deliberada y por lo Y cooperar además en esa violación. Sí. <risa> <risa> Las acusaciones en mi contra son aberrantes, no en la contra en contra mí. No, no, de Peter Sandra se declaró culpable. En contra de Stephen Boeras. Boeras. En la sala de apuraciones yo no estaba solo, había otros cirujanos, enfermeras, fue una fiesta bárbara Claro. ¿Cómo habría podido anestesiar a los enfermos sin operarles? Se preguntó. ¿Cómo se me pudo haber ocurrido esa brillante idea a mí, una persona de 73 años? Hay cosas que se me olvidan ya está. Además la enfermera la que anestesia esa estaba mentida. En, ¿En qué país vives? Eh, no sé. Médicos anestesiólogos. Son enfermeros. ¿Qué ¿ok? médico anestesiólogo? Lo único que hace es anestesiar. Ah, yo quiero estudiar eso. Un claro, doctorado? ¿qué hace? ¿Qué doctorado? Pinchicata. Es como el que te pone el... una jeringa cuando vos vas y te tenés que así, inyectar algo, lo que sea. El farmacéutico? Farmacéutico. Muy, Muy, muy bajo mi aplicación. Es como abrir el gas con garrafa, en realidad. Muchas claro. Veces, veces. ¿Qué? Pero ¿Qué? hay que saber cuál... Ah, exacto. O cómo servir una cerveza de chop. Eh, claro. tirada del chop. O abrir la puerta de un colectivo. ¿Qué? Claro. Es muy vago el... la analogía, <risa> pero importante. <risa> pero llega, <risa> llega, <risa> llega. <risa> Qué vago. Tarda, tarda como tres o cuatro segundos, pero llega. ¿Boeras piensa recurrir a la sanción de la orden de cosa y quejarse con la orden? y nos vamos a algún, a algún lado porque la ya noticia terminó podemos irnos cantando una canción sobre gente y sus ojos pero, ojos tristes, no quieren saber. pero con el micrófono abierto mientras ando, ah, sea, otra ¿Ojos cosa ¿Ojos mejor para decirme quién le el dejen de llorar los ojos tristes porque está triste Porque esa <ríe> hacer las noticias me. llora llora Pero eh, la chica que no tiene ojos no llora, obviamente. Solo sangra por sus agujeros. El especial de esta semana es la segunda parte de la New Wave francesa. Década del 80, Francia New Wave. Arrancamos con Mark Seberg haciendo Leclerc. Y después el Marquis de Z haciendo Wanda's Loving Boy. Au long sans toi, la neige, le gel, les coups de vent en plein cœur d'avril s'éternise, les moi s'étire se ralentissent jusqu'au plus profond de l'ennui, l'ennui c'est que tous les chassons. Couleurs se passent une fine pellicule de poussière Comment trouver le temps d'une danse Tous les clichés d'une romance Je Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación asegura Sholky -palky, sin pelos en la axila Noche especial, noche mundialista Señores, hemos estado vibrando todo el santo Fin de semana respirando, transpirando fútbol el fútbol que quiere la gente El fútbol de los grandes contra grandes Países contra países Nacionalismo contra nacionalismo Fachos, fachos no tan fachos Sin reinados, sin reinados contra democracia Es así, un caos total en el mundo Porque se fija en el fútbol, señores Y por eso saludamos a nuestro queridísimo amigo Buenas noches, Jesús María Torres ¿Cómo estás? Recién pues sí me levanto Y no es por la diferencia horaria Está bien, Jesús María, un poco de descanso, un poco de paz y tranquilidad después de un día trajinado. Quiero creer que estuviste viendo todo, todo, todo, todo, todo, todo. Pero eso ya hablaremos más tarde porque este micro empieza así, empieza como siempre hablando de nosotros mismos y sintiéndonos claramente superiores a los demás periodistas que están por el resto y pululando por el resto del universo. Así comienza este micro informativo, gol, gol! Comienza la emoción. Desde ahora.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 Por esas cosas de la vida, mi querido Jesús María Torres, Esas cosas que pasan, esas cosas que uno tiene Esa estupidez mutante Que uno a veces profesa y a veces te pasa Viste, Jesús María, no todo se puede No todo se puede y por eso no hice un carajo Para hoy, pero tengo ganas de hablar con Jesús María Torres, y tengo ganas de preguntarle Por los tres resultados importantes que hemos vivido En la jornada de hoy, tenemos Jugó Italia Jesús María Torres, jugó el cataracho ¿A qué jugó el cataracho? No, bueno, tuvo un partido interesante Italia Si bien no se metió atrás, pero Los africanos de gana lo, lo apuraron un poquito, pero obtuvo un resultado 2 a 0 eh, hoy el primer partido fue Japón-Australia que digamos fue el El de menos renombre ¿eh? qué ganas, que ganen los japoneses Nakamura sí, sí, sí, empezó no, metiendo un golcito no, Ahí parecía ganando, Faltaban seis minutos Iban ganando 1 a 0 Y le hicieron tres goles en los últimos minutos Así que y lo dio vuelta a Australia 3 a 1 ¿Y Te pareció sorpresa Los de Estados Unidos merecían perder Fue un equipo perdísimo en la cancha ¿Qué carajo pasó con el equipo Yankee? No, la verdad es que la República Checa es uno, es uno de mis equipos Me gusta mucho cómo juega Y es un equipo a tener en cuenta Y el, con el muerto de el lesionado pobre y recuperable Es una ah, pérdida ese, importante Es una importante Para República Checa si no lo recupera Jan Kohler Es un jugador muy bueno Porque Jesús María es así, porque tenemos la verdad Y por eso mucha gente quiere estar en este programa Y por eso vamos con los auspiciantes, señores Ratas, plagas, la plata está salvada Préstamos a sola firma, envíos al interior Su consulta no molesta, pero preferimos cabal y carta franca Lo siento, cerramos a las 8 y sonría que lo estamos filmando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 El señor Jesús María Torre, jugador por jugador, línea por Villa, la intención de la selección argentina que terminó con 2 a 1, era justo el 2 a 1, era más cómodo el 2 a 0, ¿qué pasó? Riquelme jugó bien, Riquelme fue que todos querían, metió tres pases, tres goles, ¿qué pasó con Riquelme? Bueno, sí, la, la verdad es que lo mejorcito de la Argentina estuvo atrás, ¿eh? en el arco y en Ayala y un poquito lo ayudó Heinze. después en las puntas un poco flojos, Orini y Burrizo. si bien, bueno, adelante mucho el medio campo no ayudó para... Para marcar y bueno, arriba tuvo la contundencia de Crespo y Saviola para hacer los goles. Eh, para empezar está bien, pero para arrancar hay que mejorar para seguir avanzando. ¿Te llevó a despertar alguna sonrisa el equipo argentino? La sonrisa de Carmen fue contagiosa, hubo sonrisa, hubo alegría, hubo algo de juego lindo. ¿Te la pasaste bien en algún momento del partido o solamente lo padeciste? No, la verdad que en el segundo tiempo me, me aburrí bastante, pero como te dije, para empezar eh, está bien. Eh, hay, hay que seguir mejorando partido por partido, tiene que ir mejor la cosa, si no, no se va a llegar muy lejos. Si quisiéramos sacar a alguien, ¿cuál de estos jugadores sería para que entre Messi, a quién querés echar a ese equipo que no vuelva a tocar la pelota, que no sea más, que gane menos plata, que se vaya a su casa, que no sienta, que no juegue más el fútbol, que quede mal con sus familiares. ¿A quién sacamos, Jesús María? Sí, entre Maxi Rodríguez y Cambiazo podría estar la cosa. Vos jugar con nueve y que entre Messi? <risa> sería lo mismo la ecología solo sirve para los que están aburridos tapados de visones, llaves de molita, pulor de leopardo, musculosas de vicuña Luis de Góngora y Argote, Frita Porte en Luis Góngora esquina Argote porque la moda también puede ser salvaje regando las plantas los salvamos todos dejando caer casi accidentalmente un vasito de agua en cada una de las plantas de tu país beneficiamos a la industria y así a todos los argentinos Argentina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 Estamos con novedades de la. novedades de la NBA, los playoffs que terminan, los playoffs que no podemos ver por esas cosas que sí nos dan el béisbol, de repente nos da más que un día nos regala el béisbol, el otro día nos sacan el importantísimo torneo de dominó. A la noche podemos ver póker y el otro día no tenemos póker, tenemos a Tiger el Gul el pasto. Eso María Torres 2 a 0 lidera los Mavericks. Así viene y así va a terminar el asunto. Va a haber un despertamiento del gordito con la hamburguesa. No, me parece que los Dallas Mavericks ya eran candidatos de. De entrada, tienen la ventaja de la localía Me parece que tienen el equipo más, más completo Tienen más variantes en ataque Me parece que son firmes candidatos Ya lo habíamos dicho antes de que arrancara la final Que no íbamos con Dallas, así que Vos Alemán, querido Si estuvieras mirando, ¿estarías mirando básquet O estarías mirando fútbol, siendo un Alemán Y teniendo al Loco y jugando y metiendo Todo lo que tienes. Y no, yo creo que los animales estarían Mucho mejor mirando a los Dallas Mavris Que a su selección, que No, no está jugando tan bien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 Y ahora nos queda solamente una cosa más importante que analizar después, a ver si tenemos alguna para el equipo local y si se trata, a ver si firma alguna especie de convenio que le dé un par de pesos, pero antes, antes de llegar a todo eso, estoy cansado de ver españoles triunfantes, que pensaban que los gallegos eran brutos, mentira, pensaban que los gallegos no servían para nada, mentira, pensaban en ese rey y porquería y no tenían democracia, no tenían nada, mentira, tenemos a Nadal que le volvieran a Fer, como a vos te gusta, estoy cansado de Nadal, estoy cansado y bueno, pero yo creo que España ya, cuando, cuando juegue su selección de fútbol, ahí se va a ver lo, lo peor de España en el deporte Es esto tu que Jesús María Torres, ¿viste el partido de Nadal? Sí, obviamente, me, me parece que Federer arrugó un poquito, ¿eh? me parece que no había arrancado bien y después le, le tembló un poco el pulso me, no, no, no le cae bien nada a Federer, así que... La carrera de Federer como primero va a seguir por largo rato porque pierde la polvo de ladrillo nomás Sí, pero ya... El,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 Tenemos noticias feas para los carayas, no si tenemos refuerzos, no hay ofertas por Ralde, no hay ofertas por Rivarola, no hay ofertas por nadie, no viene nadie, se fue Huito Morales. ¿Qué me está pasando con el pueblo carayas? ¿Dónde está el pacto con la gente esa internacional que iba a traer dinero? Bueno, no, pues hasta ahora el contrato lo está revisando la jueza del concurso, pero no, no hace falta su aprobación, solo me está pegando una le leidita para ver qué tal. Pero el contrato ya se va a firmar, el central necesita la plata porque si no... Los refuerzos no van a llegar. Hoy estaban hablando con Busto Montoya para ver si si podían apelar su incorporación. ¡Qué pedazo de retorno, mi querido Jesús María! Eh, y bueno, y después por el lado de Nivel, bueno, lo que pasó con Justo Villar, que esperaban que hiciera un buen mundial para venderlo. Para venderlo, sí, pero ya se lo mandaron de vuelta con bonito y todo. Porque, y es, es verdad que el pueblo canalla quería al guanchope, al costarriqueño que metió dos goles y se le fue la cotización para arriba. si sí, era amigo de Carbonari, habían jugado juntos en el Derby de... De Inglaterra, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, Jesús María Torres, yo te agradezco muchísimo. Estaremos siguiendo paso a paso las importante del Mundial, porque el Mundial no tiene fin. ¿Hasta cuándo no tiene fin, Jesús María? ¿Hasta cuándo estamos? ¿Mañana qué partida hay que para ver? Eh, mañana tenemos a Francia con Suiza al mediodía. Después, a, la, a la mañana a las 10 por favor levantate temprano Que juega todo con Corea del Sur Es un partidazo que no se pueden perder Y después bueno a la tarde El plato fuerte a las 4 de la tarde va a debutar El campeón del mundo Brasil enfrentando a los croatas. Te ha puesto una cerveza que gana todo, Jesús María. Uy no, basta de cerveza, por favor, que ya no me acuerdo cuántas me tomé el sábado. <risa> Muchísimas gracias, Jesús María. Gracias por estar. Esto ha sido el micro deportivo con más profesionalismo que pude hacer en mi puta vida. Porque tengo la verdad, porque vi deporte todo el santo fin de semana. Porque voy a seguir viendo deporte. Porque no me interesa o sí me interesa porque lo disfruto y a veces no lo disfruto y a veces no hay nada para ver. Pero es así, el deporte es así, tiene esas cosas que nos vuelve locos a todos los que lo miramos. Las bolas nos vuelven locos. Bolas, bolas por todos lados. El deporte es bolas. Y Donde hay una bola estamos dándole bola así es el micro informativo yo Luis Carlos y Jesús María Torres gracias por estar Luciano Redondo de quiera que te duerma tranquilo gracias por estar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 Jogi palmim, mundo de canción Jogi palmim, mundo de canción Jogi palmim, mundo de canción Jogi palmim, de canción mundo de canción Música para gordos, agarrame la chicha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 Estaba pensando que mm. últimamente las relaciones humanas están más complicadas de lo que yo creía que deberían estar, porque otro día estaba conversando con una chica y le digo, mira, me gustas mucho. Me y gusta y mucho, me gustas mucho. Me gustas mucho. Será porque me gustas tanto de ser. No sé. Y ella me dijo que. No sé, como que había una cantidad de negaciones eh, ante mí que yo debía sortear es por tu pan, así actual. que bueno estoy yendo al gimnasio a partir de este momento eh, solo quiero decirle que esta canción es para ella y cuando pueda me la voy a comer toda bitch Nie tiene que volar, cada powinien. Nie powinien. Te agradecido, si a ti no te vale a otro nos habría valido. Cuida de tus hijos, hay muchos peligros, el mundo está aún más repartido. ¿Quieres que te digas de dónde salió? Una mitad cabrito, otra mitad amo cabrones, señores, disfruten del show, lo dejo partido. Vengo con el cacho sabio, ver no subido, vuelvo a el mundo está aún más repartido. Solo apenas uno solo te el relío, no habrá leído, yo lo he visto donde las palabras no sobren estará mi música cobre o no cobre estará mi sonido muy no fácil que no, no lo duro que se abuso el tiempo va volando ya que es buena puede tiene que volar cada uno en su lugar todo está buflaro no tu arriesga en el barco cualquier agachar el calor no es querer de más una lengua de y dos chalegos en la mesita de noche burro y coche uno más uno uno más uno si no sabe contar te dan por el culo si yo fuera tú sería un hijo puta cuídate relájate disfruta tomo parte pulpa lante en y mi arte quieres quemarte, conozco a Jesús ya las he callo tengo lo que tú quieres lo quemo y lo lio a mí me gusta así bien molido a mí me gusta así bien molido tomas sin aplauso ahí está el mío todo es posible Con las manos para arriba, eres bienvenido al cielo, cielo hoy yo tengo joven mío, lo fácil cajero, lo ten mart to Este domingo no se pierda por Combat Space. King Kong vs. Both. La pelea llega a ustedes. Gentileza de Yolki Y Yolki Palki llega a su final. Al menos por hoy. Las cosas buenas. ¿no? Laura, yo también quiero una carta. ¿Por qué le mandas carta del Friday no a nosotros? ¿Qué dice Laura? No sé. De no la carta. Escribió mucho. ¿Ah? Pero Laura... Yolki también existe. Ya saben, si quieren escribirle a Yolki Palki, dirijan su correspondencia a Urquiza 2050 Pero... y digan, querido Yolki Palki, para. Y después escriben lo que quieren. Laura quería preguntar algo y del frade sabe, o sea, si, Laura, si emails... Laura pregunta algo de. 14,6% del index. No, eh, eh, eh, no, eh, no, no, La respuesta es Che Guevara. Es una, no, y me, la digo que me gusta Billy, ponerle <ríe> Claro. Ay, qué linda época, yo me, me, me, perdí, me, me perdí mi única fanática. Y porque estaba acostada durmiendo. Hasta ahora la mandan a dormir los papis a esta hora ya. Oh, Necesitieron no, no, no, no, poner malla. <ríe> esta semana. Tenemos una maravilla de disco para presentar, es el nuevo disco, el del disco, como solista de Tom York. Tom York que es ese muchacho con los es ojos cerrados, cara de, de sufrimiento, así como Riquelme, pero que es rubio y que es el cantante de... ¿Quién? La el de radio de G. Exacto. El Cantante de Kin. sacó un disco nuevo, el disco, un disco, en realidad el primer disco como solista se llama The Eraser, el borrador y lo vamos a presentar esta semana. El ¿Tiene primer cara de retrasado. Tiene cara de retrasado, es cierto. No, que Viste, no que que haga muy buena música. Un 15% de retraso, no no mucho. No gusta el video nuevo de quien No A mí el video no. No, un sí, no, sí, no. desperdicio, no un desperdicio. Exactamente, es lo mismo que dije yo. <risas> un desperdicio, tienen todo no. eso para Lo no. veía, Y está bueno, y, y claro. otra rey. Sí, señor. Por primera vez en el año estoy de acuerdo al 100% con Mile. Tom York haciendo Black Swan. Hasta mañana. Esto fue Sholky Park. Cisne Negro. Yes. I'll you.